O sea, nosotros en este momento pagamos la tarifa que puede pagar un supermercado chino o, o, o Carrefour, o sea que no hay, no, hay, no hay una contemplación con las entidades que tanto hacen por la sociedad, ¿no? Estamos supliendo la función del Estado y, y, y no recibimos nada a cambio, que simplemente deseamos eh, que haya una contraprestación, si estamos prestando un servicio... Estamos sacando a los niños de la calle. Está bien que uno lo hace porque realmente lo siente, nosotros somos dirigentes y lo que hacemos, lo hacemos con mucho amor. Pero una cosa es eh, poner nuestro tiempo, poner nuestra labor, nuestro cariño por todo eso, sacar chicos de la calle, formar deportistas, formar hombres. Y otra es eh, seguir poniendo dinero en nuestro bolsillo que ya no nos da más. Nosotros no estamos comercializando con los clubes.